Bueno, está eh, positivo encuentro con con la gente aquí en la ¿no? Siempre es positivo el encuentro con la gente, pero sí había muchísima gente, no esperaba tanta, este, porque bueno, muchas veces este se les impide a los jubilados o cuando uno quiere ir a los centros este que me reciban y demás, pero bueno, en estos lugares que son este Neutral. no no claro neutrales este la gente puede acudir y yo lo único que vengo a hacer es asesorada a la gente y, y lo habrán podido comprobar. Este este mensaje que, como ellos me dicen, no la vemos más por televisión, bueno, pero ahora me ven personalmente y me lo preguntan personalmente, y es maravilloso porque uno le puede responder todas las dudas que tiene, que le puede servir un montón de otra gente... Este, y además uno también se va interiorizando de los problemas que hay en cada lugar. Bueno, ¿cuáles son las consultas más frecuentes de la gente? Obviamente que tienen que ver con los juicios, porque vimos que había muchos pedidos de juicios, y el tema de la nueva moratoria ahora, porque hay mucha gente que está esperanzada con esta moratoria, que está, es limitada. Eh, no tenemos todavía la letra, ni la letra chica, este, en realidad se habla de mil personas, quiere decir que el Estado ya tiene identificado, sería bueno que publique o les mande directamente la, la carta o publique los nombres de las personas para que ya puedan saber que se van a poder jubilar, este, sabemos que tiene que ser gente que no va a ser indiscriminada como la otra, uh -huh. como dijo la Presidenta, Este, y que tienen que ser de bajos recursos y que la cuota va a ser ajustable que eso no me parece mal, que se ajuste la cuota de acuerdo a la movilidad de jubilados porque porque es una forma también de no desfinanciar el sistema no pero bueno, hay muchas cosas que todavía no sabemos ¿Qué visión tienen ustedes del, del sistema? ¿Cómo está funcionando el ANSES? ¿Cómo está funcionando el PAMI? El tema de ANSES este en realidad está pagando este año muy bien las sentencias, porque el año pagado, pasado pagó 23.000, este año piensan pagar 40.000 o un poco más, entonces eh, uno se pregunta, cuando se quiere, se puede. Eh, eh, por otro lado, ellos, claro, funcionan bien con la Asignación Universal, con el Procrear, pero a nivel de trámites previsionales de los jubilados uno recibe muchas quejas por mala información, mal asesoramiento este, no hay una unidad de criterio entre la ciudad y esto quiere decir que falta capacitación en el personal quizás pero bueno, no es malo porque no vamos a criticar este, a la ANSES hay mucho personal muy valioso dentro de la ANSES, de muchos años con mucha historia, con mucho conocimiento quizás no son tenidos en cuenta y los chicos jovencitos que acaban de entrar, este evidentemente eh, no saben previsión, previsión no es tan fácil. Yo empecé en el año 79 en las cajas de jubilación y todavía no terminé de aprender. uno aprende todos los días y se tiene que capacitar, entonces este, el, ojalá que hubiese personal de histórico este, en, en la parte de asesoramiento porque hay muy buena gente dentro del ANSES, ANSES va adelante porque tiene un muy buen elemento, este, lástima que lo han politizado tanto porque esto nunca existió dentro del ANSES y y bueno a mí me parece que lo que le faltan es eh trabajar más sobre los jubilados están trabajando mucho sobre una población más joven como acabo de decir asignación universal el por embarazo el este el procrear este la asignación para los chicos universitarios eh y me parece que cuando uno abre la pantalla del ANSES ve una publicidad este de venta de productos de un banco y ve muy poco de información para jubilados, claro muchos van a decir no si hay información para jubilados y pensionados, pero programas, programas que tengan que ver con los jubilados, o sea hoy por hoy que los jubilados son estafados, son asaltados, son lastimados, este sería bueno que ANSES... este que alguna vez Sergio Massa tenía Cuidemos a Nuestros Abuelos y iban a dar charlas a los centros de jubilados, este, que hagan este, información eh, dentro del, del sistema y además que hagan reuniones con jubilados, centros de jubilados, con gendarmería o con personal especializado, policía, este, para que sepan cómo cuidarse, cómo resguardarse, todas este, informaciones preventivas. Y bueno, de eso veo poco, Poco trabajo para el cuidado, más que otorgarle el beneficio, facilitarle, este, iniciarlo, o pedir el turno, o agilizar el trámite, pero ANSES es mucho más que eso. Eh, hay gente que se asusta con el manejo de los recursos del ANSES, fundamentalmente uh -huh. con eh, la utilización de los fondos en diferentes programas de los cuales muchos mencionaste eh, ¿están en riesgo la, la, los fondos para los futuros jubilados por eh, la utilización de esos recursos? No, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es un fondo anticíclico o sea, no se utiliza para pagar jubilaciones y pensiones y en eso obviamente no voy a decir lo contrario porque estaría faltando a la verdad y siempre uno es muy objetiva en la información me puedo equivo equivocar. como cualquiera, pero el fondo de garantía es un fondo anticíclico eh, precisamente porque si alguna vez el Estado argentino entra en cesación de pago tener fondos para pagarles a los jubilados. Hoy los, con los fondos que se tienen eh, se podría pagar un año de jubilaciones y pensiones, pero no es la idea, eh, espero que ningún eh, gobierno entre en cesación de pago. Lo que quizás uno... cuestiona o puede criticar es la metodología de, de, de los intereses que, eh, que, que se cobran, que son muy bajos. Eh, para nada estoy en desacuerdo con el programa Procrear porque además hay un menú dentro de la cartera de inversiones del Fondo de Garantía que también habla de una inversión inmobiliaria, o sea que no es que esté mal, está bien, porque hay que capitalizar, de hecho que sí han capitalizado de mil millones, fueron a 300 y pico mil millones, pero se podía tener más y en realidad las inversiones este, serían mejor. De, eh, el año pasado se compraron bonos del Estado... Y, y, y cuando se vendieron en el mes de diciembre, este, de acuerdo a muchos técnicos y economistas, se perdieron mil millones de pesos, o sea que se podía haber, en lugar de perder en esa venta de los bonos, se podía haber ganado, o sea, eh, lo que nosotros pretendemos es que ese fondo se siga invirtiendo mejor, no pretendemos que en el caso de Procrear tenga una tasa como los bancos privados, porque desgraciadamente debido a que los bancos privados este, tuvo que salir el gobierno a, a fomentar la vivienda digna que la Constitución Nacional establece que todo todo todo ciudadano tiene que tener derecho a la salud, a una vivienda digna, a un trabajo, un sueldo y a una jubilación. Entonces está bien que le den la posibilidad. El tema son los intereses, yo sigo cuestionando. Cobrar un poquito más de interés... Este, Mucho menos que los bancos privados, pero realmente para capitalizar más, para asegurarnos más de ese capital eh, para el día de mañana y poder hacer más cosas, quizás pagar más asignaciones, quizás pagar eh, eh, o, o entrar dentro de otros programas, nada más. ¿Se pueden pagar mejores jubilaciones? Se pueden pagar mejores jubilaciones trabajando mucho. Hoy por hoy tenemos 16 millones de personas este, registradas dentro del sistema de, de ANSED, dentro del sistema previsional, de las cuales un millón y medio son este, aportantes de provinciales, o sea que eso los tenemos que diferenciar. Hay unos dos millones y medio de planes y hay este, nueve millones de aportantes reales y tres millones de trabajo informal. Entonces, ¿a qué tenemos que apuntar? A que realmente entre los planes sociales y los 3 millones de trabajo informal generar trabajo. Por lo menos mantenemos los planes sociales, pero esos 3 millones que tengan trabajo. Entonces es todo un círculo. Tenemos que generar empleo para que la persona que entre al trabajo formal empiece a tener aportes, a tener un haber digno, a tener vacaciones, aguinaldo, salud... y a su vez ingresar aportes al sistema y aumentar la recaudación previsional que es lo que no tenemos tenemos un aportante y medio para un jubilado cuando históricamente en el 79 a mí me el curso que me dieron de un mes en ese momento se necesitaban siete activos para un pasivo sin ningún otro tipo de ingreso y tener una caja equilibrada nunca lo hubo por lo menos en el 79 había cuatro y medio de aportantes para un activo pero hoy te estamos en una, una por tanto y medio, por... Este, pasivo, entonces realmente esto nos demuestra la crisis laboral que tenemos, entonces creo que hay que trabajar mucho con las pymes, que son eh, las pequeñas y medianas empresas, son las que más trabajo dan le seguimos cobrando impuestos altísimos, entonces no toman personal, porque es mucho los impuestos que tenemos, está bien que le bajaron los aportes patronales, pero no sé si eso va a alcanzarle a una pequeña y mediana empresa para poder tomar más gente, podrán blanquear algunos, hasta cinco empleados que tengan Pero esa no es la solución, yo creo que la solución sería bajarle ganancias o algunos impuestos para que puedan, eh, que reinviertan en, en, en, en, en lo que sea elementos o, o maquinarias que se pueda eh, contratar empleado para que maneje esa maquinaria y ese empleado blanqueado es ingreso. Y así vamos sumando, es todo un círculo y todo lo que se sume para el sistema previsional va a servir para pagarle un haber más digno al jubilado. Por último, para no, no, no molestarte más, ¿cuáles son los proyectos que se están trabajando de la legislatura este, que tengan que ver precisamente con los con los jubilados? En realidad no se están trabajando ninguno, la comisión de previsión trabajó y se aprobó el dictamen de la jubilación anticipada, porque yo creo que si se abre una moratoria para los que nunca aportados aportado, también sería justo que... se dé nuevamente la jubilación anticipada para aquellos que aportaron 30 años o más de su vida, fueron despedidos, no eligieron quedarse sin trabajo, y les faltan 5, 2 o 3 años de edad para poder jubilarse tanto el hombre como la mujer. Entonces, ese es uno de los proyectos que eh, es del diputado Díaz-Roy, Este, que tiene mucho conocimiento previsional es del Frente para la Victoria pero yo lo respeto como previsionalista este, y, y bueno, se firmó el dictamen del proyecto de él de otorgar la jubilación anticipada Pasó a presupuesto y hacienda, Dios dirá qué es lo que querrá hacer presupuesto y hacienda. Están las rentas vitalicias para otorgarle, proyectos de rentas vitalicias para otorgarle el haber mínimo a todos aquellos jubilados por invalidez o pensionados que debido a la ley que ponía la limitación que los hombres nacidos después del 63 y las mujeres después del 68, más allá que tenían aporte del Estado, no cobraban componente del Estado, y si se invalidaban antes de tener la edad jubilatoria o fallecían, este cobraban nada más que el componente privado. Y hoy tenemos rentas vitalicias, hoy había una señora con 1.100 pesos, que no es el haber mínimo, y ni hablar de las que cobran 400 o 300 pesos. y que el Estado no le asegura el haber mínimo. Entonces, eh, existe también ese proyecto que no se trató, y, y bueno, este, hay otros proyectos presentados por otros bloques también, que recientemente de la reforma de la ley previsional, pero son proyectos que no, no se tratan, solamente los que manda el Poder Ejecutivo. ¿Estamos ya. en una democracia? Es mi pregunta. Muchas gracias. No, por nada. Jorge, perdón, eh, poner final... Que...